Surgió esta idea eh, por un compañero que se llama Sergio Mirabelli, que es un amante también y apasionado de la poesía, que es de Anguil, escritor también, y nos juntamos con un par de, de, de amigues que, que nos encanta la, la poesía y todos desde, de, desde diferentes lados, algunos hacen teatro, otros hacen danza, otros solo escriben, pero uh -huh. van a poner el cuerpo, y dijimos, bueno cómo hacemos para llevarlo esto, a esto a, a una escena y que sea una experiencia, ¿no? Y cómo, hacer y cómo invitar a la gente que venga a escuchar poesía, pero que no sea la típica recitación de poesía que uno asocia, sino que haya más como una apuesta, como se, se piense más, más en un show también. Bien. Entonces se nos ocurrió Primero bueno, seleccionar Arrancar con la temática de poesía erótica Que es como la que más uno puede jugar Como para arrancar Y, y nada, somos siete artistas Que leemos siete poesías Ahora se, se, se sumó otra señora más Que va a actuar con nosotros Así que ya somos ocho <ríe> con, con poesías que, que vamos a designificar Con puesta de luces Con performance, con danza sí. eh, Con pole dance Eh, van a haber eh, a la vez tragos afrodisíacos, eh, sorteos, regalos Bien. Eh, y después DJs que van a acompañar durante toda la noche. Bien. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esta decisión de poesía erótica? Me gusta la temática, yo, yo en particular eh, la temática erótica es algo que que me interesa mucho. Yo tengo una, una obra aparte que se llama Pampa Húmeda, eh, que habla sobre, este, sobre el mundo queer, erótico, eh, shows en cámaras web. Entonces como que ya venía medio metido en la temática y, nada, y hablamos con amigues y les copó mantener esa temática y arrancamos con Voces Eróticas. Además porque también decidimos encarar lo, lo erótico no tanto desde lo desde solamente lo, lo sexual como se lo asocia directamente bien. sino que si bien lo, lo erótico tiene algo sexual también tiene algo sensible ¿viste? entonces como llevarlo por el lado de, eh, de lo sensible de, eh, de la voz erótica de, de qué es el cuerpo erótico como llevarlo por Por ese lado, que es una búsqueda que estamos haciendo recién, este es el primer volumen, queremos hacer más. Eh, como, sí, porque está, para todo, claro, está todo como predefinido que lo erótico es sexual y en el, claro. el erotismo puede ser una mirada, puede ser una palabra, puede ser este, este, sí. hasta una música, puede ser sí, una danza. Por, sí, por eso también apostamos a, a una puesta de luces, para que también eh, el todo genere como un ambiente, eh, olores, eh, aromas, eh, Nada, estamos ahí como jugando también y explorando este bien. mundo que nos fascina bien, y en estas esta, esta poesías que se van a leer, el contenido tiene que ver con experiencias personales tiene que ver con contar una historia de otras personas ¿por dónde, por dónde va la lectura de esas siete poesías que van a leer? la mayoría de las poesías son escritas por quienes las van a leer eh, y después eh, citamos a, a otro poeta que es uno de Buenos Aires que se llama Yoshua que es un poeta disidente, marica. Anati Menstrual también, que es una artista trans de Buenos Aires, también escritora, performa. Eh, y después, eh, después quienes leen también leen su propia poesía. Mariana Komiserov, que es una escritora reconocida de Buenos Aires, que está viviendo acá en La Pampa con su pareja, también escribe y nos va a compartir una una poesía que, que es hermosa, es, es una oda a, a Eva Perón, eh, alucinante, así que no, súper recomendada. <ríe> sí. ¿Y Santa Rosa cómo, cómo toma esto, digamos, en general? Que haya, por ejemplo, un lugar donde se lea en poesía erótica, hasta hace unos días se hizo una exposex, donde también se mostraron actividades que tenían que ver con esto del erotismo, digamos. ¿Santa Rosa está...? un poco abriéndose a eso o seguimos siendo una ciudad medio pacata no, no se está abriendo un montón hubo, hubo muchísima convocatoria para, para la Expo Sex y para este evento se vendieron muchas entradas nos quedan muy pocas eh, y nos encanta que también la gente como que apueste y confíe también uh -huh. eh, en, en los artistas que tenemos y, y en los talentos que hay también porque la mayoría venimos de, con formación de afuera Y, y, que no, y que estén estos espacios que nos den la, la oportunidad para crear y para uh -huh. sentirnos completamente libres de usar el espacio como queramos Bien. eso es hermoso